El pasado 9 de abril se presentó en Bilbo la iniciativa Egin de Zagún Bidea, promovida por decenas de personas de distintos ámbitos de la sociedad vasca y nacida a raíz de la multitudinaria marcha por los derechos de los presos del pasado 8 de enero en Bilbo. Las personas promotoras de Egin de Zagún Bidea reclamamos el respeto a los derechos de los presos y presas políticas vascas, ...y su reagrupamiento en Euskal Herria... ...como primer paso en el camino hacia la amnistía... ...y la vuelta a casa de todos los represaliados políticos. El objetivo de esta rueda de prensa... ...es presentar a las personas promotoras... ...de la iniciativa EGIN de Zagunbidea en Nafarroa... ...y anunciar la manifestación que hemos convocado... ...para el próximo 3 de julio en Iruña. Llamamos a la Sociedad Navarra a salir a la calle porque es el momento de decir basta a esta política penitenciaria de venganza y exterminio. La política penitenciaria debe pasar a claves de resolución del conflicto y para ello es imprescindible que las situaciones más extremas que padecen los presos y presas políticas vascas sean desactivadas. Por lo tanto, reclamamos firmemente con todos sus derechos presas y presos políticos vascos a Derogación de la doctrina que posibilita la aplicación de la cadena perpetua. Las y los presos vascos que han cumplido su condena a la calle. Las y los que han cumplido las tres cuartas partes a la calle. Los y las presas con enfermedades graves e incurables a la calle. Y... Terminar con las situaciones de aislamiento y soledad. Hacemos un llamamiento a todos los agentes sociales y políticos, a todas las personas que apuestan por seguir dando pasos hacia la resolución del conflicto, a llenar las calles de Iruña el próximo 3 de julio. El reagrupamiento de los presos y presas en Euskal Herria y el fin de las situaciones extremas en las cárceles es una cuestión de urgencia política y también de urgencia humana. Prolongar el sufrimiento de tantas familias nos parece una crueldad a la que se debe poner fin ahora. Creemos que es necesario salir a la calle y plantear nuestra exigencia a los gobiernos. El domingo 3 de julio, a las 12 del mediodía, desde los cines Golem, Miles de personas nos manifestaremos para exigir que se respeten de una vez los derechos de los presos y de sus allegados, y para decir que los queremos en Euskal Herria, dueños de sus derechos. Y como queremos la paz para este pueblo, como queremos la resolución del conflicto, vemos imprescindible también que este camino concluya con la amnistía, con la vuelta a casa de todas las personas presas y exiliadas por motivos políticos. Hagamos el camino. Egin dezagun bidea.